Bueno, estamos recibiendo con mucho gusto a Plinio Que recién, bueno, lo, lo saludábamos eh, a través de la imagen Que él ya nos está viendo Como lo van a poder hacer ustedes también en algunas semanas Cuando lancemos el, el streaming de la radio Y lo van a poder ver a Plinio también Si, si, él, si él así lo, lo decide Pero lo más importante es eh, tener los temas principales De la actualidad de Brasil Que tan, que tan importantes son también para tener un panorama Eh, a nivel general, Plinio, te saludamos desde acá. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día, Daniela. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, eh, para aprovechar el tiempo también, yendo a, a uno de los de los primeros temas que nos planteas, tiene que ver con la con la política internacional de Brasil, ¿no? Y la reunión de. Mauro Viera, el canciller, con Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. Sí, esta es, es una noticia importante porque rompe el impasse que se impuso cuando Trump inició una guerra comercial con Brasil. Entonces, después de la conversa de, rápida por teléfono de Lula con Trump, ahora se hizo la reunión de los chanceleres. Y en esta reunión yo creo que hay dos cosas importantes. Primero, el hecho que lo que salió de la reunión es que fue una reunión técnica y no política. Entonces el componente político que, que Trump condicionaba las relaciones con Brasil a, a, a la anulación del juicio contra Bolsonaro, esto no entró en la conversa, lo que es una buena noticia. Y que puede demostrar que Trump es un pragmático. Entonces, como ya sabe que Bolsonaro está perdiendo peso, saca a Bolsonaro de las discusiones. Hay que ver si, si, si esto permanece, porque Trump siempre hace un zigzag no va y vuelve, hay que ver lo que pasa. Y también se definió un poco los marcos de las conversas. ¿Qué es lo que le interesa a los americanos? Y a lo que parece le interesan cuatro cosas. Primero, la liberalización de las importaciones de etanol americano, que tiene una, una, un arancel de 18% y que los americanos quieren eh, poder tener mejor acceso al mercado brasileño. Segundo, la reglamentación de las Big Techs. O sea, quiere que Brasil cambie la legislación En relación a la reglamentación de Big Tech Va a ser un asunto complicado Porque esto ya está reglamentado por el Supremo Tribunal Y no es de competencia del Ejecutivo directamente Aunque todo esto, claro, se mezcla El tercer punto de los americanos es acceso a las tierras raras Brasil es, después de China, la mayor reserva de tierras raras Y los americanos están desesperados porque estas, estos minerales son importantes para la industria bélica y para la industria de punta tecnológica. Y por fin presionan a Brasil para que sea un, digamos una, un, un, una especie de caballo de Troya en los BRICS. Entonces hay que ver qué es lo que dice Brasil. ¿Eh? Hay una reunión... Parece que este domingo de Trump con Lula y a lo que parece ahí ya se va a empezar a desdoblar estas cuestiones. De cualquier manera yo creo que hay dos cosas importantes. Primero que empieza una negociación concreta y segundo que a lo que parece eh, Bolsonaro ya no es un elemento en las discusiones lo que eh, quería de, puede querer decir que Los americanos ya no están tan interesados en cambio de régimen, pero sí en las negociaciones. Pero claro que esto depende un poco del comportamiento del gobierno Lula, ¿no? Si Lula le da a los americanos todo lo que ellos quieren, no es necesario hacer ningún cambio de régimen. Entonces hay que ver cómo esto se desdobla. Y a nivel de, de, la, de las reacciones que hubo a esto, Plinio, ¿qué no puedes comentar particularmente del, del, del sector... más cercano a Bolsonaro y a la derecha, por ejemplo, ¿qué, qué reacción puede haber habido a esta, esta señal, si se quiere, o este gesto de Estados Unidos de dejar ese tema por fuera de, de, la, de las conversaciones? Buena pregunta, Emiliano. La verdad es que los bolsonaristas dependían mucho del apoyo de Trump para demostrar fuerza aquí. Entonces, cuando Trump no los menciona, esto los debilita uh -huh. de manera significativa. La verdad es que después de la condena de Bolsonaro y después del, digamos, del retroceso un poco de los americanos en la presión política directa, la ultraderecha quedó fragilizada. Entonces, están en un momento, digamos, mal. ¿no? Un momento no bueno para ellos, con muchas divisiones para ver quién... va a heredar la, el espolio electoral de, de Bolsonaro, y entonces yo creo que para, no fue bien recibido por ellos, pero fue muy bien recibido por la burguesía brasileña, uh -huh. que es una burguesía entreguista y que está dispuesta a, cual, a entregar todo desde que existan negocios. Entonces, y esto... En, en realidad debilita aún más a Bolsonaro, porque pierde apoyo de fuera y pierde apoyo de dentro. Pero esto no es necesariamente, no Emiliano, una buena noticia para los trabajadores brasileños, porque si Lula, para no tener conflicto con los americanos, claro. hace todo lo que ellos piden, bueno, entonces, ¿para qué sirve el gobierno Lula?, ¿no?, porque hace prácticamente lo mismo que haría el gobierno Bolsonaro. Pero esto hay que ver cómo esto se encamina. Clínio, también siguiendo con el segundo tema que nos enviabas, es que el gobierno de Lula, ¿no? Divulga un informe en inglés con el mapa de las riquezas minerales brasileñas. Sí, esta es una noticia que me espantó, ¿no? Y que salió en la, en la red de Globo, que es la principal televisión brasileña. ¿no? ¿Cómo un por un periodista que es muy eh, vinculado a los problemas de medio ambiente, entonces él saca esta noticia que es un relatorio hecho por el Ministerio de Minería y Energía que se llama Critical and Strategic Mineral Potentials of Brazil, en inglés. Uh -huh. Así está, o sea, es un, una especie de un folder. Yo bajé esto en el PDF, cualquier uno lo puede bajar. Y tiene el mapa geológico de Brasil con los principales minerales, en el, en la, con, con un, muy bien hecho el trabajo, con mapas lindos, con la cantidad de mineral que hay en cada municipio y escrito en inglés y dirigido a las grandes empresas de, mineral, de minería global. Entonces, esto muestra mucho la, cuál es el, el verdadero ímpeto, espíritu del gobierno Lula, ¿no? Yo creo que delante de la presión de los americanos, el gobierno reacciona con una especie de no es necesario violencia porque nosotros entregamos todo. No se preocupen. Entonces es, es un mapa interesante. A los curiosos yo eh, su, hago la sugerencia que lo bajen en PDF porque van a ver ¿no? toda la cantidad de minerales, dónde están... Mm. cuál es la reserva, en fin, todo todo una especie de un, un una propaganda de venta de Brasil. Es una nota no más, pero que es importante para ver cuál es el espíritu que hay aquí en la burguesía brasileña. Bueno, y, y también un poco relacionado con esto, eh, Plinio, nos planteas hablar de la autorización que se le dio a Petrobras de realizar una perforación, ¿no?, en la FOS del Amazonas, en el marco, además, de eh, el inicio de la COP30, de esta Conferencia de Naciones Unidas por el Cambio Climático. Son las contradicciones inmensas del gobierno de mm -hmm. ¿no? Se presenta como nacionalista, pero vende los minerales. Se presenta como defensor del agronegocio, patrocinador de la COP30, pero... ahora permite la perfuración de petróleo en la foz del amazonas. Bueno este es un lío que se arrastra por más de 10 años ¿no? porque se sospecha que la foz de la amazonía tenga un stock de petróleo de más o menos 10 mil millones de barriles. La reserva brasileña hoy día total es de 16,8 mil millones. Entonces, esto casi duplica la, la, la reserva brasileña. Entonces, hay mucha presión de los lobbies del petróleo para que se abra la foz de la Amazonía a la explotación. Pero hay mucha resistencia, porque todos los ambientalistas dicen que esto es un desastre ambiental total, un riesgo enorme. Lo que eh, dentro del gobierno... la institución que resistía era el IBAMA, que es el instituto encargado de los licenciamientos ambientales, que queda sob responsabilidad de la ministra del Medio Ambiente, Marina Silva, que es una especie de una ícone del ecocapitalismo brasileño. Bueno, esto todo ahora ya se derrumbó. El, el IBAMA dio la permisión y hoy día la titula, el titular es que Petrobras ya inició la perforación, ¿eh? eh, entonces esto es una, eh, una noticia muy digamos, negativa, la es una primera perforación para eh, confirmar los, los potenciales comerciales de la reserva, pero lo que se imagina es que en cinco meses esto ya es, esta investigación primera estará lista, y se iniciará una amplia eh, explotación de petróleo en la foz de la Amazonía. Plinio, algo sin dudas que es muy importante es que, bueno, el año que viene son las elecciones presidenciales, en octubre, eh, si bien recuerdo, y que Lula en este momento se encuentra liderando las encuestas, ¿no?, de preferencia. Sí, esta es una, otra noticia importante para que veamos ¿no, cómo está el cuadro político brasileño y que, dialoga un poco con lo que hablábamos de Bolsonaro, ¿no? Uh -huh. En el inicio del año la expectativa era que Lula tendría mucha dificultad para su reelección, ¿no? PT estaba en, en, en clara defensiva. Bueno, esto cambió. Cambió mucho por los errores de la ultraderecha, ¿no? Y, y el hecho es que todas las encuestas ahora muestran que Lula va ganando terreno. y gana terreno de manera sólida, se va ampliando la distancia con todos los candidatos, incluso con los candidatos del bolsonarismo. Gana en la última encuesta de una de una empresa que se llama Quest que tiene cierta credibilidad. Gana de todos los candidatos con larga larga margen en la primera vuelta y con margen todavía mucho mayor en la segunda vuelta, entonces esto es importante para que se vea el clima de que, que hay en el país, como el Centrão, que nosotros discutimos mucho aquí, que el, el, los que mandan en Brasil son los políticos que nosotros llamamos de Centrão, como si fueran del centro, en realidad son políticos fisiológicos de derecha, son ellos que controlan el estado brasileño y ellos giran a la ultraderecha y se alían con Bolsonaro o giran hacia digamos el centro derecha y se alían con Lula estos eh, indicadores ¿no? Bolsonaro en la prisión Trump ya sin eh, cargar Bolsonaro en, en, por la mano y, y las, la población un poquito con, con, con una visión más favorable a Lula esto todo refuerza la candidatura de Lula a la reelección y yo creo que Brasil ahora ya empieza a entrar en un clima de preparar la reelección de Lula. ¿Se puede de alguna forma quizás afirmar que en cuanto a las tensiones con Estados Unidos y Trump es este repunte que hay eh, de Lula, no? El, el repunte de Lula, yo creo que hay dos cosas que marcan un poco este despliegue. Primero, la... El entreguismo del bolsonarismo, cuando Bolsonaro se abraza con, con Trump y, y, y el hijo de Bolsonaro, que es un diputado de São Paulo, Eduardo uh -huh. Bolsonaro, va a Estados Unidos y conspira abiertamente contra Brasil, yo creo que esto fue un tiro que salió por la culatra. ¿no? La población quedó muy enojada con esto. Uh -huh. la, el otro problema fue un, una ley que discutimos aquí que eh, blindaba... los diputados de cualquier tipo de investigación. Entonces, esto también tuvo una reacción popular, una manifestación muy grande en varias ciud ciudades de Brasil, y esto también desmoralizó eh, okay. la ultraderecha. Después de esto, eh, el el, la, la aprobación de Lula empieza a aumentar, uh -huh. y yo creo que aumenta no tanto por los, los logros del gobierno, pero más Por el desgaste de la ultraderecha. El hecho es que en este momento, ¿no? hoy por hoy, Lula probablemente va a lograr su reelección en el 2026. Bien, Plinio, y también eh, para entender un poco cómo, cómo se da el panorama eh, en Brasil a nivel de la izquierda, bueno, la, la, la crisis que, que ha generado y las repercusiones que ha generado. a la interna del PSOL, el Partido Socialismo y Libertad, que en su momento se planteó también como una, como una alternativa, digamos, de izquierda al PT, eh, bueno, la participación de, en este caso de Boulos, ¿no?, de Guillermo Boulos, en el, en el gobierno de Lula, también provoca una situación de, de crisis a la interna de, de ese sector. Sí, esto es importante para ver cómo está la izquierda del orden, ¿no?, mm. ...que tiene en el PSOL el partido más fuerte. Eh, bueno, Boulos entró en el PSOL hace pocos años... Uh -huh. ...y entró combinado con Lula. no yo El primer debate de lo de Boulos en el, en el PSOL... Lo, ...lo hizo conmigo. Y yo lo saludé dándole las buenas venidas... ...y diciéndole que él era muy bienvenido... ...pero no como pirata de Lula uh -huh. para capturar el partido. Bueno... Cuando Lula nombra Bolos a, a, a un cargo de ministerio, que es la Secretaría General de la Presidencia, sí. en realidad Lula consuma el control total del partido. ¿no? La Secretaría General de, de la Presidencia es el cargo, la institución encargada de la relación de la presidencia con los movimientos sociales. Entonces esto tiene a ver primero con La, la idea de Lula de preparar las elecciones, de simular un giro a la izquierda. Yo digo simular porque las negociaciones con los americanos y con las minerías y con las petroleras es lo que importa, es lo que de hecho está haciendo el gobierno. Pero con esto él hace un giro ¿no? y trata de dar una fachada de más a la izquierda y de movilizar los movimientos sociales para las elecciones. Bueno, entonces esta es la intención del gobierno y, y Bolos entonces entra en el gobierno. Pero esto generó una crisis en el PSOL por tres motivos. Primero, porque había una resolución política que ningún eh, miembro del partido pod podría estar en el gobierno. Uh -huh. Entonces esto atropella una resolución partidaria. Hay un segundo problema que es un problema electoral. La condición de la entrada de Boulos en el gobierno es que él no va a salir candidato. Pero él fue el, el, el diputado más votado aquí en Sao Paulo. Tuvo un millón de votos. Entonces él cargó mucha gente, ¿no? Llevó, empujó mucha gente para, para también entrar como diputado. Bueno, ahora él no va a salir diputado. Entonces es un golpe electoral en el PSOL de Sao Paulo y en el PSOL Nacional. Pero por fin el principal golpe es un golpe en la identidad del partido, porque el PSOL surgió como una crítica a la izquierda del PT. Entonces, en el momento en que el PSOL se, se fusiona con el PT, la razón de ser del PSOL empieza a, a no existir, uh -huh. y transformando el partido en una especie de una, más una... leyenda no más una agremiación pero sin identidad propia entonces del punto de vista de lula es un golpe de maestro del punto de vista de bolos que siempre fue un pirata de lula es un, una maniobra que se entiende del punto de vista del psol tengo la impresión que va a ser desastroso. Uh -huh. ¿Y qué, qué, qué alternativas eh, existen? O, o o bueno en el en el panorama general de, de la izquierda, más allá de, de la izquierda digamos a nivel de institucional, digamos de, de qué sectores o qué partidos, etcétera, sino también de, de la gente, no, de, de aquellos que se que, que se sienten de izquierda, que tienen un, en Brasil una, una concepción alineada con, con esos principios. Eh, ¿Qué salidas tienen hoy? ¿Qué alternativas se pueden, pueden encontrar? Buena pregunta, Emiliano. La verdad es que hay primero que diferenciar izquierda de izquierda. ¿no? Uh -huh. Hay una izquierda dentro del orden uh -huh. y hay una izquierda fuera del orden. La izquierda dentro del orden está, digamos, fue totalmente asimilada al orden. Y este es el drama existencial del PSOL, que surgió como una izquierda fuera del orden, y esta era la idea de su fundación. Pero fue cooptada y ahora es una izquierda dentro del orden, que cumple funciones dentro del orden. La función de generar, generar ilusión de que las cosas van a mejorar, aun que no se cambien muchas cosas. La función de legitimar el sistema, la función de desmovilizar los trabajadores y sobre todo la función de impedir una crítica contra el orden. Bueno, entonces, dentro del orden está todo ya muy uh -huh. acomodado. La izquierda fuera del orden está fraccionada, segmentada y desorganizada. Y esto en parte por culpa de las organizaciones que... que tienen dificultades de, de hacer acciones unitarias, pero también mucho en, en función del sistema político brasileño que fue marginalizando, fue echando como si pusiera en la margina, fuera del orden, no fuera de la legalidad, mm. pero sin necesidad de, de ponerlo fuera de la legalidad. Están fuera de la legalidad de hecho, porque mm -hmm. no tienen... ...posibilidades de hablar a la gente... ...porque todos los canales de comunicación... ...de financiación pública... ...fueron cerrados. Entonces, este es el gran problema ahora... ...de la izquierda brasileña. Reorganizar la izquierda contra el orden... ...con un programa... Que, ...que sea un programa... ...que esté para allá... ...del programa, digamos, institucionalizado. Porque dentro de las instituciones... La verdad es que ya la burguesía brasileña cerró todas las posibilidades de participación crítica. Y este salto, ¿no? para una organización más revolucionaria, es un salto fácil de hablar y muy difícil de hacer. ¿no? Y, y esto es el drama, yo creo, no solo de la izquierda contra el orden en Brasil, pero yo creo que de la izquierda contra el orden en casi todos los lugares del mundo. Plinio, sin duda, todos estos temas hay que seguir actualizando y analizando en cuanto a las políticas y también todo lo que tiene que ver con el ambiente, Estados Unidos, eh, y bueno, nosotros desde acá te enviamos un abrazo, como todos los todas las semanas, y seguimos en contacto. Muchas gracias, Daniela, siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Hasta la próxima. A abrazo a todos los oyentes. Chau, chau.